Busca la música de Riozar y Ratia, 100.8 FM. Rachel León y saludos desde la sintonía de Berriozer y Ratia, desde la sintonía del 100.8 de la FM y a través de internet en www.eguskiplaza.net Estamos a jueves, jueves 8 de marzo del 2012, 4 minutos que pasan del punto de las 8 y media de la tarde y como cada jueves aquí estamos para compartir contigo 2 horas 120 minutos ...con lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hoy 8 de marzo, un día especial, por lo menos para el programa Euskal Música... ...ya que cumplimos 6 años, en 6 meses, quien quisiera tener, estar ya 6 años en antena, eh? 6 meses contigo, comenzamos el 8 de septiembre del 2011... Y hoy, seis meses después, estamos compartiendo otro programa más de Euskal Música. Por cierto, hoy tenemos un notición que darte. Solo comentarte que lo que la gente pues decía por la calle es cierto. El 23 de junio tenemos concierto de Marean riozar Pero lo que no sabéis y lo que no vais a saber... Hasta que abremos la sección de noticias, es donde cuándo y cómo conseguir las entradas. Eso te lo diremos en la sección de noticias. Aparte de la sección de noticias, como cada jueves tenemos la agenda de conciertos. Hoy no vamos a abrir el baúl de los recuerdos, pero sí vamos a tener novedades. Novedades... Como por ejemplo el nuevo trabajo de Dickers que desgranaremos durante la última media hora 15-20 minutos de programa. Este nuevo trabajo titulado Casi Nunca Llueve. También te ofreceremos y te daremos a conocer lo nuevo de Lendacaris Muertos y Atención, lo nuevo de un grupo de Berriozar. El disco ya está a la venta pero a través de iTunes y se puede escuchar a través de Spotify. El disco sale el próxima semana pero nosotros tenemos para ti un adelanto. El tema es ser, hablamos de NX Y hoy como es un programa especial, cumplimos 6 años Lo que vas a escuchar es a Sutagar, a Barry Charrack, a Marea, a Chapel Punk y a un montón de grupos más Pero dos temas de cada grupo Así que hoy tiramos la casa por la ventana Y te ofrecemos dos temas de cada grupo Aquí en la sintonía del 100.8 en la sintonía de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música comentarte que si nos escuchas el fin de semana no son las 8 y media sino que son las 7 y media de 7 y media a 9 y media sábado y domingo en directo hoy jueves de 8 y media a 10 y media de la noche Y vamos a comenzar lo que es el programa de hoy, este programa especial de Uscal Música, 6 meses en antena contigo, lo vamos a hacer con el nuevo trabajo discográfico para la gente de Eibar Sudakar, no sabíamos nada de nada desde hace un montón de tiempo, pero han vuelto a la carga con su nuevo trabajo discográfico titulado Amechak Pilatchen. Ya estuvieron por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratian, dos de los componentes, para contarnos la trayectoria musical de la banda, para contarnos este es un nuevo trabajo discográfico, para contarnos la agenda de conciertos en definitiva, para repasar un poquito la historia de la banda de Sutakar. Ahora nos quedamos con su álbum, editado por ellos mellismos, por su sello J.K. Ekoisperak, Y en el eh, disco en este Amechac Pilachec te puedes encontrar 11 temas. Entre ellos, lo que vamos a escuchar para comenzar este tema, cañero y contundente, poza esta tristura, con ellos con fuerza y garra, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música. el programa de hoy con caña, con contundencia con la fuerza que nos trae la banda Sutacar Ahí estaba este cuarto corte del álbum eh, Amechak Pilatzen, el tema titulado Pozza eta Tristura En el 11 temas todos ellos en euskera, entre ellos Sansure Sain, Kandarik Politená Materia Utsanais o por ejemplo el tema Beti Tente eta Tinko Autoproducidos por ellos mismos o lo que es lo mismo, editados eh, por su sello discográfico J.K. Coispenac, el regreso esperado de esta banda, el regreso esperado de los Eibarreses Sutacar. Seguimos escuchando otro de los temas, si te parece, de esta banda de Sutagar, como te comentaba al principio del programa. Vamos a escuchar eh, dos temas de cada grupo que vayamos a escuchando en estas dos horas, de aquí hasta las diez y media de la noche, en este programa especial, seis eh, meses contigo. Comenzábamos el 8 de septiembre del 2011 y por aquí, por Euskal música han pasado un montón de grupos, un montón de gente. Eh, compartiendo con nosotros, eh, pues lo he dicho, buena música eh, y compartiendo con nosotros buenas entrevistas, como por ejemplo, pues, The Cuajo, Bocanada, Kerasi, Insomnio Crónico, Sutagar, Leiotican, Sian, podcast eh, o, por ejemplo, la última entrevista que hemos tenido aquí en el programa Buscal Música ha sido la de Iniguito, la de Chapel Punk, presentando ese álbum eh, titulado Creme de la Creme, lo mejor de lo mejor, con eh, versiones de temas de cicatriz o, por ejemplo, Eh, versiones de temas de grupos como por ejemplo Servicio que luego escucharemos porque eh, vamos a tener por aquí por Euskal Música también a Chapel Punk para escuchar. Eh, lo dicho que nos quedamos con otro de los temas de sutagar desde su último trabajo Ametsak Pilatzen nos vamos hasta el corte número 8 y escuchamos el tema Cantarik Politenand de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Sutacar el tema Cantaric Polidena ese gran trabajo esperado nuevo trabajo discográfico en formato Digipack Ametschak Pilatzen de la banda Sutacar y de Eibar de escuchar la música de los Utagar, nos vamos hasta Lecumberri, porque desde ahí nos llega lo que es berry Charrac, una formación que comenzó con un cuarteto y que ahora regresa al panorama musical con eh, en formato de trío. El álbum se hace llamar Aria, en él te puedes encontrar un montón de grandes y buenos temas en total 12 temas, todos ellos en euskera, editado y producido por el señor Ross Robinson y bajo el sello de Cayowas Records. Lo que vamos a escuchar es el corte número 7 del álbum, el tema Arra. Son ellos, son Barry Charraco. Arra uno de los temas incluidos dentro de lo que es este álbum de Berry Charrac. Este nuevo trabajo titulado Aria. Y con la, con la formación, como te comentaban de este trío formado por eh, Gorka Urbizu a la guitarra y a las voces. daniel David González al bajo y Galder Izaguirre a la batería. Ahí están Galder y Gorka que siguen desde casi casi el principio de Berry Charrac y nada, y desde entonces ha habido cambios en la formación, como te comentaba anteriormente, de cuarteto se han quedado en trío y ahí están con este gran nuevo trabajo discográfico titulado Aria y comentarte que el día 16, el próximo viernes, lo estarán presentando en la sala Totem de Ataravia, en la sala Totem de Villaba. Otro de los temas eh, que también te puedes encontrar Dentro de lo que es este esperadísimo Por lo menos para mí eh, Nuevo trabajo discográfico de esta banda De Berrich Arrak Es el tema Non Bestelar ela saler tu arte ah ustea ko du esa bestela El próximo viernes estarán presentando este su nuevo trabajo en la sala Totem, como te comentaba anteriormente. Luego en la sección de agenda de conciertos te daremos a conocer cómo puedes conseguir las entradas, qué precio tienen tanto anticipadamente como en taquilla. Seguramente que sonará este tema, el tema Nombestela, de este nuevo trabajo titulado Aria, de esta formación de Lecumberri, Berricharraka. Y de Berriozar nos vamos con otro de los grupos que han empezado ya la gira, ya la comenzaron hace unos meses y le está yendo fenomenal. Están llenando todos los sitios por donde van. Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbo, Zaragoza y el 23 de junio estarán aquí en Berriozar. En la sección de noticias te cuento dónde, con quién y cómo conseguir las entradas. Hablamos de la formación de Berriozar Marea con ese con esa gira presentación En mi hambre mando yo y una gira que también ha sido espectacular al otro lado del charco donde han estado también eh, pues eh, presentando este su nuevo trabajo y por supuesto también presentando eh, temas de sus anteriores discos. Lo dicho, al 23 de junio estarán en su casa aquí en Berriozar para toda la gente de aquí de Berriozar y para la gente de Iruñería que se quiera pasar. Y lo dicho, como te comentaba anteriormente Luego te contaré Cómo se pueden conseguir las entradas Porque dentro de poquito salen a la venta Mientras tanto nos vamos a quedar Saboreando y disfrutando Uno de los temas incluidos dentro de este Su álbum, en mi hambre Mando yo, nos quedamos con el tema La majada Cuando deablaba en de las nuderas, golpeando con los nudillos en la encinera, con mi grito que de arroyo turbio, traje mal bajío, me lleva infortunio, allá donde el vino mana en la cementera, y donde las comadronas van a Donde se abate sin prisa a las viejas Con los tiros mudos de penas añejas Aventando silencio le quito el precio a mi soledad La desato y tirito que no está escrito pero estará En todos los soportales como quien me el ajuago ...desde que comenzaron su andadura musical allá por el año 1998 hasta ahora... ...siguen el mismo quinteto, o sea sé, es decir, Cuchi Romero a la voz... colibrí a la guitarra eléctrica y acústica... ...César Ramallo a la guitarra eléctrica... ...Edwin Montel, Piñas al bajo eléctrico... ...y Allen Ayerdi a la batería y a las percusiones... ...comentar de que esta mañana han presentado lo que va a ser su nuevo videoclip que por cierto ya lo puedes encontrar en, y lo puedes ver en su página web en losmarea.com y a partir de este fin de semana lo podrás eh, ver y lo podrás saborear en la blog del programa en musicaentune.blogspot.com el blog de la música local, el blog que hacemos aquí desde Euskal Música para que tú estés bien informado, aparte de este programa las 24 horas del día, los 365 días de la semana los 300 días 65 días del año entre w.musicaenchoon.blogspot.com. Nos quedamos. Si te parece con otro de los temas incluidos dentro de ese su álbum, nos vamos con el tema que cierra el álbum, el tema titulado Pendimiento. Si de bien suena lo que es el nuevo trabajo para esta banda Para la formación de aquí de Berriozar Marea En mi hambre mando yo un álbum En el cual ya se han vendido un montón Un montón de copias Y es que los Marea ya por donde van a arrasar ¿eh? Como te comentaba anteriormente En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbo, en Zaragoza Al otro lado del charco Y atención porque hay conciertos Para la segunda fase de la gira Como por ejemplo Te cuento El 24 de marzo estarán en Compostela, el 14 de abril en Murcia, el 28 de abril en Gijón, el 4 de mayo en Sevilla, el 5 de mayo en Puerto Llano, el 12 de mayo estarán en Almazora, y atención, el 23 de junio estarán aquí en casa, en Berriozar, deleitándonos. Con este su nuevo trabajo discográfico y, por supuesto, con temas clásicos de sus anteriores, en los cuales, por supuesto, bailaremos y disfrutaremos. Recuerda, 23 de junio, no te digo más, luego te cuento, como te comentaba anteriormente y te voy diciendo en este programa de jueves de Uscal Música, luego te cuento cómo puedes conseguir las entradas cuando salen... ¿Qué precios van a tener el horario de comienzo de cada uno de los grupos en definitiva lo que tienes que saber para disfrutar de una noche auténtica de rock and roll y auténtica de grupos de aquí, grupos de Berriozar, que es lo que cuenta nosotros que seguimos con más historias aquí la sintonía del 100.8 en Euskal Música, ya sabes, cada jueves entre las 8 y media y las 10 y media de la noche, y si nos escuchas en Redifusión los fines de semana, sábado y domingo una horita antes, de 7 y media a 9 y media de la noche, seguidnos seguimos lo dicho con más música, música local música que se realiza en Euskal ría con Chapel Punk quinto trabajo para esta banda una banda que comenzó en el año 2000 con su primer larga duración en el 2002 llegaría a su segundo trabajo bla bla bla bla bla stop en el 94 llegaría un álbum repleto eh, de grandes temas eh, bajo el nombre de Tonto el que lo lea en el 2009 cinco años después otro trabajo repleto de grandes y buenos temas y ahora en el 2012 no ha sacado grandes temas, sino que han sacado grandes temas, pero de otros grupos que ellos, eh, Chapel Punk, los versionan como pueden ser los míticos Cicatriz, Escorbuto, Servicio o Cortatu, entre otros. Eso sí, hay que comentarte que viene Iñiguito con Atrofi al bajo y Toki a los palos de la batería, juntos de nuevo ahora con otro componente, con Nani de Eh, un grupo conocidísimo por todos Duzcalería a la guitarra 14 temas, 14 versiones eh, Bajo el nombre de Creme de la Creme y lo que vamos a escuchar Es para empezar un clásico Que seguro, seguro que te va a sonar Y seguro que lo vas a cantar El clásico tema de Delirium Tremens El Boga Boga Que lo escuchamos Aquí en la sintonía de 100.8 Si quieres sonar y quieres arrancar Ahí está, sonando para ti El Boga Boga Clásico de Los Delirium Tremens, ahora versioneado por eh, Chapel Punk. Pues así, así de bien suena uno de los clásicos de The Lithium Tremens Ahora versionado por la banda Chapel Punk E incluido en este nuevo álbum titulado Creme de la Creme Donde está lo mejor de lo mejor Como nos comentó Ñiguito cuando lo tuvimos por aquí por Berriozai y Ratia No está en el, todo lo que querían que estuviera Han tenido que, bueno, que comerse en la cabeza para incluir 14 temas Y han dicho... Pues vamos a incluir estos Entre ellos BAP Andanada 7, Orquesta Mondragón Ascatu o por ejemplo Echayak y también este Boga Boga Den Delirium Tremens Y otro de los temas que también está incluido Dentro de este su álbum, a mí por lo menos Me encanta, es una versión eh, De uno de los clásicos Uno de los clásicos por antonomasia De una de las bandas de Bilbo Se hace llamar el grupo MCD Y de MCD Tenía que estar, por supuesto, la mejor canción, por lo menos personalmente, eh, para mí, de esta banda. El barrencale, ahora versionado por Chapel Punk, dentro de este subalbum, Creme de la Creme, MCD, barrencale, suena así... Seguro, seguro que la has cantado con ellos, con Chapel Punk. Esta versión del clásico Barrincale de los MCD. ¿Qué recuerdos, qué recuerdos traen estas canciones a estas horas de la tarde, noche de hoy? Jueves 8 de marzo del 2012 y si nos encuentras en fin de semana, si nos escuchas en fin de semana, estamos contigo. Sábado 10, domingo 11 de marzo en la sintonía del 100.8 de... En la sintonía de Berriozar y Ratia compartiendo contigo toda la música local. Eso sí, eh, en todos sus estilos musicales, ¿eh? Desde el jazz, desde el pop, hasta lo más cañero que te puedas encontrar. Dejamos atrás a Chapel Punk y nos vamos hasta el norte de Nafarroa. Nos vamos con una multibanda encima del escenario, con Eneko a la trompeta, con Igocho al saxo, con Chamus al trombón, con saxia con Xavi perdón, al bajo, con Arich a la batería, con otro Xavi, esta vez a la Rainsar a la guitarra, con Suriñe a la voz y con Fran a la voz y a las guitarras. Hablamos de Esian, una formación del norte de Navarra, que hace poquito publicaba su cuarto trabajo, su cuarto larga duración titulado Itxetik, y en él te puedes encontrar eh, cat, eh, te puedes encontrar 11 temas. Entre ellos, lo que vamos a escuchar, uno de los sencillos que daban paso a este su nuevo trabajo, el tema Gurekatik. los temas más pegadizos de lo que es este nuevo larga duración para esta banda, para el, la gente de ESIAND. Comenzaron ya hace unos añitos con su primer larga duración autoproducido por ellos mismos y ahora llega el cuarto, editado por el sello Donostierra o Yuca Elkar, el álbum Itchetik. Temas como y Kabe, Irribare Batekin, Piochetik Mundura o por ejemplo el tema titulado Hola Tu Vérdera. Son los que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo una banda que comenzó lo dicho hace ya un tiempo y que han pasado dos chicas eh, a las voces y después de ella llegó después de ellas llegaron esta tercera zuñetic Uno de los temas dentro de este gran trabajo para esta banda, para Escian. Y seguimos con temas más marchosos que te puedes encontrar en este su álbum Y nos vamos a ir, eh, si te parece más concretamente, hasta el corte número 7. Nos quedamos con otro de los temas que te van a hacer también bailar. Sure, videa. Desde el norte de Nafarroa sonando uno de los grupos que te dan marcha, uno de los grupos que te dan alegría, que te dan diversión, como son esta banda Escian. El álbum Itchetik, lo que escuchamos, el corte Surevidean. Y de la formación del norte de Nafarroa, Escian, nos vamos con otro de los grupos que también Eh, están dando de qué hablar, es su primer larga duración El que tenemos en nuestras manos de reciente publicación, por cierto todo Tengo que decirlo, pero que nos llegan desde Recalde de Bilbo Donde en 2009 editaron un EP de cuatro temas Bajo el título de Múltiplo Comune Tako Chiquiena En el 2010 aparecería su segundo EP Satika Tsaile Comune Tako Chiquiena Y en el 2011 llegaría el single Ser Gerasen Los tres trabajos autoproducidos Tres cortos años, pero Intensamente vivos y Repletos han hecho de Esta banda de Encore, que ahora en el 2012 Y bajo el sello discográfico Vagaviga Editen su primer larga duración Titulado Factore Comunac En el nueve temas, entre ellos Esto que vamos a escuchar Danchan, Danchan be Hay que comentar que, que en esta pues eh, corta pero intensa trayectoria la formación en core, eh, ha ganado un montón de premios como por ejemplo el concurso de maquetas de Gastea 2011, el concurso de bandas noveles de Bilbao, el concurso de maquetas de Vizcaya Televisión, el Bandeleia de del 2010, el concurso Maracaldo Pop Rock del 2010 o el Leyoa Pop Rock del 2011. Así que bastantes, bastantes premios los que han ganado y con ello sacan este primer larga duración, Factore Komunak, en el cual te puedes encontrar temas como este Danchan, Danchan. Aparte del tema Danchan, Danchan se incluyen otros... Eh siete temas, ocho temas, perdón en definitiva son nueve los que se incluyen en este primer larga duración para esta banda para esta formación de Vizcaya, más concretamente para esta formación eh, que nos llegan de este recalde, de este Bilbo otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este álbum es uno de los temas que a mí más me gustan del disco no sé si es porque tienen ritmillo o porque o porque son alegres, pero es este Betty Gasté tema pegadizo allá por donde los haya de manos de esta banda de manos de Encore quédate con el nombre quédate con este álbum titulado más concretamente Factore Comunac porque va a dar mucho, mucho de qué hablar y quédate con el nombre de Xavi la voz y la guitarra Urchi a la guitarra, Eka la batería y Aitor al bajo y a la voz Betty Caster. Otro de los temas incluidos dentro de este álbum, de esta formación de Bilbon, de Recalde. En core. Y de la banda en core nos vamos con Marcha, nos vamos con Alegría y nos vamos con Gaupasa porque nos vamos con el álbum de Seesatec, una formación que, lo dicho, ha editado recientemente este álbum, un álbum en el cual te puedes encontrar, por un lado, en el CD, sus eh, 14 temas, entre ellos el remix de Erreguiña, o, por ejemplo, la canción del eh, videoclip, eh, la canción, mejor dicho, y el videoclip del Kilómetro Act del año pasado. El... También te puedes encontrar la canción del Icasle en una del 2010, y también, eh, lo dicho, eso en lo que se refiere al CD y como te comentaba anteriormente en lo que se refiere al DVD el videoclip del Kilometro Act del año 2011 de la canción del Kilometro Act, y un documental de la gira de esta banda de 6 actes por Cuba el año pasado el 2011 en definitiva un disco completito editado por el sello de Nostierra Oyuka Elcar y en el cual pues lo dicho te puedes encontrar eh, 14 temas entre ellos este que vamos a escuchar El tema titulado más concretamente Nire Secretua. Temas marchosos, temas divertidos Temas con los cuales no vas a poder Parar de bailar Son los que se incluyen en este Nuevo trabajo para esta banda Para C Estatic El álbum Rock and Run Ya pudimos disfrutar de estos temas En enero, a primeros de enero En el a rock El grupo que cerró Ese pedazo festival A eso de las 6 de la mañana cuando acabó Los últimos compases Nos dieron esta banda CESATEC Y nos vamos con otro de los temas También incluidos dentro de este su álbum Nos quedamos con otro de los temas También marchosos y divertidos Nos quedamos con el corte Séptimo del álbum Vides Viden Zerrez da doakoa Larrosa karantzak dauzka Derriko bigandea Gasteiz martxoak iruan Asko dira historia Dauden pasarte gillunak Bizira uten alde gintzen Identitate eukatuak Herri alde katalanak Galizia, Andaluzia Irranta eta Eskozia Bretaña gale serria Sahara edo Sardina 混 Arrosak arantzak dauzgan Gernikako bomba hotxek Prozindute oi hartzuna Pero eko uarteak Txetxenia laponia Munduan asko Betzala bidez Dibagabiltza Catorce temas son los que te puedes encontrar en este nuevo larga duración para esta banda, para SESATEC. Entre ellos este que estamos escuchando, Vides Video, el que hemos escuchado anteriormente, ni de Secretua, entre otros. También está el Chori Barrote un Urte. En definitiva, un montón de grandes temas y además, por supuesto, la canción del IKAS Leguna del año 2010. La canción del kilómetro Act del año pasado. Y aparte de los 14 temas, en el DVD te puedes encontrar, aparte del videoclip del kilómetro A, la gira documental que hicieron la banda Sesatec por Cuba. En definitiva, un álbum y un DVD completo para los seguidores y seguidoras de esta banda de Sesatec.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 Eh, todos sus estilos musicales, temas de actualidad Temas del recuerdo Y si nos escuchas en Redifusión, nos escuchas los fines de semana Una horita antes, de siete y media A nueve y media ¿Qué te parece si nos vamos hasta Bilbo? ¿Qué te parece si nos vamos a disfrutar De la semana grande? De la aste Agustia ¿Qué te parece si nos vamos a disfrutarlo En directo? ¿Y qué te parece si nos vamos a escucharlo Con un grupo Que estuvo encima del escenario Y que lo grabaron todo, todo, todo para publicarlo en su décimo aniversario, hablamos de Caótico, claro que sí hablamos de una banda que estuvo el 24 de agosto en Bilbo, eh, dentro de la Asten Agusia, grabando ese pedazo, concierto, ese pedazo eh, festival que dieron encima del escenario, aparte De Caótico hubo colaboraciones, como por ejemplo de Xavier Silveira, estuvo Fernando de Reincidentes, estuvo Alex Sarduiga Atibu, estuvo Aitor de Lenda Caris Muertos y estuvo Juan Car de boicot En definitiva, un montón de gente encima del escenario para eh, traernos y para disfrutar de una noche auténtica, de buen rock, de buena música... Y de buen baile, como saben hacer, Caótico Que comenzaron allá por el 2001 con su primer trabajo, Mundo Caótico En el 2003 llegó Rasca y Pierde En el 2005 un directo, en el 2006 Destino Escrito En el 2008 llegaría Adrenalina En el 2010 Reacciona Y ahora en el 2011 para conmemorar eh, su décimo eh, aniversario En el 2012, perdón, a primeros del 2012 Han editado este álbum grabado el la Astenagusia Vamos a escuchar dos de los temas Seguiditos, porque así de seguiditos suena caótico en directo Los temas, mi mejor colega y el gran chupinazo ¡Bien! ¡Hola nueva para los melancólicos! ¡El que fue mi mejor colega sin decirme nada se fue! ¡Tan solo una frase, opa! Los rastros de James quedamos sin Se come la paz de la tierra para nunca más Da le. Nos ahí estaba sonando dos de los temas incluidos dentro de ese álbum, de esa larga duración, de ese décimo aniversario que grabaron en directo en las fiestas en la Asten Agusia de Bilbo y que ahora en el 2012 lo editan en formato DVD en el cual te puedes encontrar todos los temas del disco. Y en el, eh, todos los temas del concierto, mejor dicho, y en formato CD cuatro temas menos, ya que pues no se mm, ha podido incluir todos los temas por falta de espacio. Temas eh, como por ejemplo Sucio Criminal, temas como Preso 23, Mi Mejor Colega o el Gran Chupinazo que los que hemos escuchado ahora. El tema Adrenalina, eh, Destino Escrito, bueno en definitiva los mejores temas de estos 10 años de Caótico incluidos en este pedazo álbum que titulado 10, en el cual pues están, lo dicho, eh, y conmemoran los 10 años de caótico en directo encima del escenario y por supuesto en su trayectoria musical acercándonos a las 10 de la noche, para eso quedan aproximadamente 7 minutos o 7 eh, minutos para alcanzar el punto de las 9 de la noche, y si nos escuchas en fin de semana en Redifusión, sábado y domingo es hora de adentrarnos y de hablar de la agenda de conciertos y de las noticias, de ríosar y ratia la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial Egusquiplaza.net Berrios Arco, Adercari, Digitala Egusquiplaza.net la publicación digital de Berrios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 Euskal Música, tu cita con la música local. Comenzamos el repaso a los conciertos para estos próximos días y lo hacemos con mañana viernes día 9, 9 de marzo, a partir de las 9 y media de la noche en el Inferno Taberna, estará actuando el grupo de Metal Trassen de Guipúzcoa, Corumba. Por su parte, el sábado día 10 tenemos en el Inferno Taberna, a partir de las 9 y media de la noche, a un grupo de heavy, heavy metal desde Iruña, serán los Lingua Mortins. Por su parte, ese mismo día, el sábado, día 10, en Dickers, actuarán en acústico presentando su nuevo trabajo discográfico en el Car en la calle Comedias, a partir de las 5 y media de la tarde. El viernes 16, en la sala Totem de Villaba, Gaures y berry charrac a partir de las 10 de la noche, las entradas ya se pueden conseguir anticipadamente por 13,50 euros. En el Infernito Guitar Shop Y el día del concierto en taquilla por 17 euros Y el próximo sábado 17 A partir de las 9 de la noche En el Black Rose de Burlada Se presentarán la nueva formación de Berliozar NX Esos son los conciertos para estos próximos días. Recuerda, el viernes 9, Corumba en el Inferno Taberna. El sábado 10, Lingua Mortus en el Inferno Taberna. Dickers actuando en acústico a las 5 y media en elcar en la calle Comedias. El viernes 16, ese concierto en la Sala Totem de Berry Charrac y Gaures a partir de las 10 de la noche. Y el sábado 17, en el Black Rose, la presentación a partir de las 9 de la noche de la formación de Berriozar nx X. Y nos vamos con la agenda de conciertos, eh, dejamos atrás lo dicho, la agenda de conciertos y nos vamos con las noticias y comenzamos con ellos. Comenzamos con el grupo de Berriozar NX que presenta nuevo disco y lo hacen colgando el single SR en su MySpace. Desde ayer miércoles 7 de marzo está el disco disponible en iTunes y a partir del 15 en tiendas físicas. Comenzarán a presentarlo en directo con un concierto el 17 de marzo en el Black Rose de Burlada y ya está cerrada y ya están cerrando fechas para la promoción del disco por distintos puntos de Euskalerria. Atentos pues a la energía de estos nuevos veteranos de la escena rock, hardcore y metal en euskera, De Berriozar. Por su parte, el pasado viernes 2 de marzo se presentó la revista Caparacaldo al Discaria, una publicación anual que recoge artículos sobre la historia, cultura y patrimonio de la ciudad que vio nacer a Parabelú. Y allí, en el salón de actos del Centro Cívico Clara Campo Amor, se marcaron siete temas en acústico, con Lera la guitarra, Yosu con las baquetas en el bolsillo Lino cambiando su bajo por uno acústico y Pedro sacando una SG de doble mastil. Dar tierra y llorar La vela se apaga La locura esta noche acabaré con ella Las paredes mira con que con que no lo ves Y por primera vez en directo Algo sucederá hoy Esos fueron los temas Con los cuales Estuvieron actuando en el salón de actos Del centro cívico Clara Campo Amor El pasado 2 de marzo en acústico La banda Parabelung Por su parte, ya sabemos el título del nuevo disco de barricada se llamará Flechas Cardinales. También las primeras fechas de la gira 2012. El nuevo disco saldrá a la venta el 17 de abril y el primer concierto confirmado es el 27 en la Sala del Tren de Granada. Aparte de esas fechas, de esa fecha, el 27... En el tren de Granada te damos algunas más El 27 de abril en Granada en la Sala del Tren a las 10 de la noche Como te comentaba anteriormente El 28 de abril en Villarrobledo en el Viña Rock El 11 de mayo en Burgos en la Sala en la sala El Hangar El 1 de junio en Madrid en Joey Slava El 8 de junio en San Vicente de Raspeik en Alicante en la Sala de Juan El 9 de junio en Valencia en la Sala Mirror ...y el 23 de junio en Bilbo... ...en el Café Anchoquia... ...y la última noticia... ...y espero la más esperada por todos... ...es Marea... ...y es que la formación Marea... ...ha anunciado una fecha interesante... ...y aparte de ello... ...han presentado lo que es su nuevo videoclip... ...el videoclip Canaleros Tercer Sencillo... ...es traído del eh, exitoso álbum En mi hambre, mando yo y, cuidas, y cuyas imágenes eh, fueron todas durante el concierto mmm, que ofreció el pasado 30 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Madrid eh, según dice la formación, lejos de ser un videoclip, eh, Marea ha querido rendir homenaje a su público todas esas personas que les eh, han apoyado y han colaborado de manera directa en esta gira que esta gira sea un éxito o sea que por lo tanto el nuevo videoclip Es, eh, pues digamos eh, Una de las canciones eh, grabadas El 30 de diciembre en el Palacio de los Deportes de, de Madrid, más concretamente El tema canaleros Y que el videoclip ya lo puedes encontrar En su página web, en losmarea.com Y a partir de este fin de semana Lo puedes encontrar en nuestra blog En la blog de Euskal Música Ya sabes, esa blog que está abierta para ti musicaentune.blogspot.com En la cual te puedes encontrar La agenda de conciertos, los carteles de conciertos Las noticias, las noticias videoclips, eh, temas musicales y por supuesto las eh, entrevistas que suenan aquí y que las escuchas en Euskal Música las subimos a ese blog musicaensun.blogspot.com Y la otra noticia del día es que Marea actuará el sábado 23 de junio junto a Boca Nada aquí en Berriozar en el campo de fútbol, te cuento La apertura de puertas será a las 9, el primer grupo en subirse será Bocanada que lo hará a las 9 y media y aproximadamente a las 11 de la noche lo hará Marea. Comentarte que el precio será 20 en taquilla, eh, 20 anticipada y 24 en taquilla. Eh, las entradas salen a la venta el martes 20 de marzo. ¿Cómo, cómo conseguirlas? Pues muy fácil, en www.losmarea.com, en entradas.com a través del 902-22-14-24 en la red de cajeros de Caja Madrid, Caja Navarra, Ibercaja y Grupo Rural y por supuesto en red ticket eh, Master en www.ticketmaster.es Esos son los lugares donde puedes conseguir las entradas al precio de 20 euros para disfrutar de una noche de auténtico rock and roll el 23 de junio aquí en Berriozar en el campo de fútbol. Comentarte que las entradas de 15 euros habrán serán para los vecinos de Berriozar ¿Qué tienes que hacer si eres vecino de Berriozar y quieres conseguir la entrada por 15 euros? Muy fácil, tienes que llamar al 012 entre el 20 y el 31 de marzo. Así que ya lo sabes, los vecinos empadronados en Berriozar tienen una entrada pues un poquito más barata, 5 euros más barata, 15 euros, llamando del 20 al 31 de marzo al 012. Así que ya lo sabes, el 23 de marzo, el 23 de junio, perdón, no hagas planes porque tenemos una noche de auténtico rock and roll con dos de los grupos de Berriozar, Marea y Bocanada a partir de las 9 de la noche en el campo de fútbol. Dicho esto, dándote a conocer la agenda de conciertos, dándote a conocer las noticias y cerrando las noticias con pues ese evento importante. 23 de junio, 9 de la noche, campo de fútbol de Berriozar, Marea y Bocanada encima del escenario. Nosotros que continuamos contigo ofreciéndote más música y nos vamos con una novedad. Nos vamos con el adelanto del primer larga duración de otro de los grupos de Berriozar que se quieren dar a conocer y lo van a hacer bien. Es un grupo increíble. Que canta rock en euskera Hablamos de la formación NX Que por cierto, si te quieres bajar el disco Ya lo puedes hacer a través de iTunes Y si lo quieres físicamente Como te comentaba anteriormente la sección de noticias La próxima semana lo podrás encontrar en tu tienda de discos Por cierto, el día 15 hará un acústico en Elcar en Golem Y el 17 de marzo Eh, lo presentarán en el Black Rose de burlada Nosotros nos quedamos con el adelanto Nos quedamos con el tema Esser De esta nueva banda de Bergefar NX Que suena El directo así and Pues ahí estáis, sí señor, sonando lo que es ese sencillo presentación de lo que va a ser este nuevo trabajo para esta formación para la formación de Berriozar NX. Comentarte que el disco ya lo puedes encontrar en iTunes y la semana que viene en tiendas de discos como por ejemplo El Car. Comentarte que el próximo jueves lo presentarán en acústico en El Car Golem y el eh, sábado 17 de marzo Eh, actuarán en el Black Rose de Burlada Rock Metal en euskera desde Berriozar Para esta nueva banda que promete Promete, promete mucho Otro de los grupos que salen a escena Desde dónde va a ser sino desde Berriozar Más novedades, dejamos atrás a NX Y nos vamos con otro de los grupos Que han sacado recientemente disco Hace poquito, la semana pasada Para ser más exactos Hablamos de la formación de Iruña lenda Lendacaris Muertos que vuelven al panorama musical con nuevo trabajo discográfico y dando a todo el que le da la gana, como sus anteriores trabajos, como por ejemplo, con decirte eh, los títulos de algunas de las canciones Cómeme la Franja de Gaza, eh, Derrochas Agua, La Oz y El Martini, Amor, Discos y a patadas lo decimos todo. El álbum Crucif Crucifijados por el Antisistema, así si es como se hace llamar este nuevo trabajo, y te puedes encontrar temas como este que vamos a escuchar ahora mismito. Nos vamos a ir hasta el corte número 9 con el tema envidia COCINA. Es el inventor de la cocina molecular. El mejor cocinero del mundo. Honoris causa en química. Hasta nitrógeno líquido. Un científico loco... Eta cocina moleculera! Dozo de dedo del becario! Metio la mano en el nitrógeno! No eres un mago, eres un mimo estás encantado de haberte conocido No eres un humano, eres un divo estás encantado de haberte cocido <tos> Envidia! Envidia cocina! Que bien te lo has montao, envidia cocina! Ete de envidia, tambien te tengo manía Me he quedado de hambre Agua frita, jugo esposo, es la cocina moleculera Trozo de dedo del becario, dio la mano en el nitrógeno Eres un mago, eres un mimo, estás encantado de haberte conocido, no eres Mano. Eres un divo Estas encantado de haberte cogido uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh, uh. Envidia, envidia cocina Que bien te los montau me das envidia cocina Envidia, envidia cocina Aparte de envidia, también te tengo manía Quería no quedarme con hambre, lo no creo que fuese para tanto. Poner más cantidad y un poco de pan. Perilla, polilla, del polilla. que viene la junta húmeda, cocina. Aparte de perilla también te tengo manía. Envidia... Pues así suena el regreso de esta formación de Iruña, el regreso de Lendacarys muertos al panorama musical. Me he quedado de hambre. Con este nuevo trabajo titulado más concretamente Crucificado... Crucificados por el Antisistema, y en el cual te puedes encontrar 17 temas, como bien es habitual desde el comienzo de la trayectoria musical de la banda, dando a todo lo que quieren y a más eh, cosas, y con temas eh, de corta duración, pero intensos, como hemos escuchado este tema titulado Envidia Cocina. La semana que viene escucharemos más temitas de este nuevo larga duración de esta banda de lenda Lendacarismuestors, y por supuesto, te presentaremos el esperado por lo menos para mí, eh, álbum debut para NX y que esperemos tenerlos por aquí por los estudios de Berriozar, si no es la semana que viene a la próxima, porque la semana que viene, como bien te he anteriormente, tienen acústico en el Cargolem, si no la semana que viene la próxima, para pues eh, contarnos eh, un poquito eh, cómo surge la idea de sacar eh, al mercado y de eh, pues eh, componer un nuevo grupo aquí en Berriozar como son NX. Eh, nosotros que continuamos, seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos con otra novedad Una novedad también de reciente publicación, esta ha salido esta semana, más concretamente el martes Hablamos de los Dickers que este sábado estarán, como te comentaba en la sección de noticias A las 5 y media de la tarde, presentando su disco en acústico en el car en la calle Comedias Un álbum en el cual te puedes encontrar 12 temas eh, grabados evidentemente ¿Dónde va a ser? sino en el sótano que tiene Iker Piedra Fita en la Nortica y el álbum se hace llamar Casi Nunca Llueve y así es como empieza este trabajo. Pues así con este tema titulado Absurda Realidad, se abre lo que es el nuevo trabajo, esperado nuevo trabajo para esta banda, para esta formación Dickers. Un álbum en el cual te puedes encontrar 12 temas editados por el Seiyong Warner Music y grabados en el sótano. Un álbum en el cual ha habido colaboraciones interesantes como la de Alfredo Piedrafita, guitarra en Tan Difícil de Engañar, Freddy Piedrafita rapea en el temporal y Luis Mari Moreno pirata Metales en lo que queda atrás y como un circo ambulante. En definitiva colaboraciones importantes para este nuevo trabajo discográfico de esta banda de Dickers. Esto que escuchamos, el sencillo que ya tenemos presentado en las anteriores semanas... El tema Corazón de Trapo Vamos a seguir escuchando otro de los temas incluidos dentro de este su álbum Nos vamos a ir más concretamente hasta el tercer corte del álbum Para escuchar el tema titulado Dos Pasos Dos pasos atrás, volver a empezar Como la primera vez Y a dos pasos más, una eternidad De cuando todo iba Zola dos pasos del final Me pongo de cero a yeah ...sin querer, doy dos pasos mal y uno bien... ...ya me dirás ...repasando el nuevo trabajo de los Dickers en la sintonía de berriozar y Ratia... ...en la sintonía de 100.8 de la FM... ...y en Euskal Música... ...cada jueves desde 8 y media a 10 y media de la noche... ...compartiendo contigo... ...toda la música local en todos sus estilos musicales... ...la música que se realiza en Euskal Herria... Y recuerda que los fines de semana estamos de nuevo contigo, eso sí, en Redifusión, una horita antes de 7 y media, de 9 y media, perdón, de 7 y media a 9 y media, vaya lío que tengo con los horarios. Eso sí, lo que sé y lo que tengo claro es que hoy hacemos 6 meses contigo en la sintonía del 100.8. Comenzamos el pasado 8 de septiembre del 2011 y por aquí han pasado un montón de grupos. Se han pasado de Coajo, Bocanada, Kerasim, Somnio Crónico, eh, Sutacar, mmm, Leiotican, Escian... Eh, Godcast, Chapel Punk, seguramente que me dejaré algún grupo que ha pasado por aquí por los estudios de Bergezar y Ratia para presentarnos sus álbumes sus trabajos discográficos y su historia musical en próximas semanas vamos a ver si podemos e intentamos traer a los que suenan Dickers traer a NX y traer a un montón de grupos más que van a sacar disco recientemente, lo dicho ahí están, Iker, Piedra Fita, la guitarra y a la voz, Sergio Izquierda, la batería Y Ubaldo Puente al Bajo Un trío que acaba de publicar Este es un nuevo larga duración Titulado Casi Nunca Llueve Y en el cual te puedes encontrar 12 temas Como los que hemos escuchado eh, Absurda la realidad, que es el tema que abría el álbum O el que acabamos de escuchar Dos pasos, el tercer corte Del álbum, nos vamos con otro de los temas Nos vamos hasta el sexto corte Para saborear el tema Lo que queda atrás Música vamos a brindar por el tempo que unimos a los temas que te engancha este sexto corte de álbum lo que queda atrás de nuevo trabajo para esta banda para dickers casi nunca llueve acercándonos peligrosamente a las diez y media de la noche si nos escuchas hoy jueves 8 de marzo en directo acercándonos peligrosamente a las nueve y media de la noche si nos escuchas en redifusión sábado domingo en fin de semana a porque no sea un adiós y que siempre nos espere Es hora prácticamente ya de decirte adiós, no antes recordarte que hemos escuchado a los sutagar hemos escuchado a Barry Charrack, a Marea, a Chapel Punk, a Esian, a Encore, a Sesatec, a Caótico. Hemos escuchado las novedades de NX, de la Indacarys Muertos y este nuevo trabajo discográfico de Dickers que este sábado a las 5 y media en Elcar Calle Comedias lo presentarán en acústico. Hemos hablado en la sección de noticias de las formaciones en x de la formación eh, Parabellum de Barricada y también como nos hemos hablado de ese pedazo concierto que nos espera en el campo de fútbol de Berriozar el eh, día 23 de junio a las 9 de la noche, boca nada y marea, ahí es nada, juntos, frente a frente. Las entradas el 20 de marzo salen a la venta, recuerda... Si eres de berriozar si eres empadronado en berriozar llama al 012 a partir del 20 porque tienes la entrada por 15 euros en ¿eh? di ahora cuando duele al respirar si de tanto la go nunca eu buscar música el próximo jueves será a la misma hora de ocho y media diez y media de la noche y si nos escuchas en redifusión Sábado y domingo a partir de las 7 y media de la tarde. Eso sí, si es mejor que nos escuches tanto en directo como en redifusión. Te quedas con el repaso de las noticias del día con John. Si nos escuchas hoy jueves y si nos escuchas en fin de semana, te quedas con la redifusión del programa Ichat Hiracho Arencho Coa que se emite cada miércoles. De seis y media a siete y media en la sintonía de 100.8 aunque por mi parte nada más gracias es querica casco por estar ahí nos encontramos el próximo jueves con más novedades con más música local, con más noticias, con más agenda de conciertos y la semana que viene volveremos a abrir el baúl de los recuerdos. Hoy no tenía la llave y por eso se me ha olvidado abrirlo. ...también es que ricasco a la gente que nos escucha... ...por egutskiplaza.net... ...que son bastantes... ...la semana pasada ya fue, ya saludábamos... ...a Sayoa... ...que nos escucha cada jueves de este Donosti... ...un beso para ella si nos vuelve a escuchar... ...que seguramente que lo hará... ...y nada, que lo he dicho... ...que nos encontramos el próximo jueves... ...a pasar un buen fin de semana... ...ya sabes, tienes citas interesantes... ...Dickers en acústico el sábado a las 5 y media... Eh, ese mismo sábado Después de ver en acústico a los Dickers Te vas al Inferno Taberna Y escuchas al grupo de heavy metal de Iruña Lingua Mortis Y es que es que te hacemos hasta el plan aquí en Euskal Música Lo dicho, gracias, Esquerri Casco El jueves que viene nos encontramos a las 8 y media O el fin de semana a las 7 y media Recuerda, sigue con la programación De euska de Berriozai y Ratia Sigue con la programación de 100.8 Que te la hacemos para ti, para que tú la disfrutes Y para que tú la sabores Lo dicho, Esquerri Casco, gracias Y hasta la semana que viene, nos quedamos Con marcha con Esne Belcha Goizu eta Bidea zoa txirrik itxarrako goti Goizu, eta, goizu eta, Zure baita dena pasatzen da egoki Zubia hundiak banatzen zaituzu Zubia hundiak ekartzen zaituzu Dena pasatzen da egoki Jintik itxarrako goti Dena pasatzen da egoki Yeee! Yeah! Zuetan, iraganeko kara hien edatazuna Goizu eta goizu eta Goizu eta gueta segi aurrera chirriki charra ke dogi go sueta go sueta zure ondoan ezanen gaitu superbi sapien so sas vivian tan vaga